Hoy, 28 de septiembre, les docentes universitarias estamos en una jornada nacional de protesta. Estamos visibilizando tanto nuestra situación, nuestras condiciones laborales, como nuestras demandas, que son por recomposición salarial. Para poder empatar a la inflación en lo que va de 2020 con una paritaria vencida desde el 30 de junio y también para empezar a pensar un programa interanual de recomposición salarial, ya que durante los cuatro años de macrismo nuestro poder adquisitivo se vio reducido en un 30%. Pero además demandamos por condiciones laborales, como el derecho a la desconexión, como las dispensas por tareas de cuidado, porque es muy difícil compatibilizar nuestro trabajo. Con el cuidado de niños, niñas, adolescentes y mayores adultos que necesitan de nosotros, no solo para que los cuidemos, sino que también necesitan de nosotros, por ejemplo, para, para aprender, porque están aprendiendo desde nuestros hogares. Nuestros hogares se han convertido en espacios de trabajo. Eso no siempre es fácil. No tenemos necesariamente ni los equipos adecuados. Si se nos rompe, no sabemos qué hacer y tiene que salir plata de nuestro bolsillo para repararlos y poder seguir d e s a r o Dando clases. Esta complicada situación, que obviamente se da en una situación muy complicada por la pandemia, hace que efectivamente nosotros, a pesar de comprender efectivamente que、eh, lo que nos pasa a nosotros le está pasando a todos y todas las trabajadores y trabajadoras, Eh, creemos que es muy importante un rol fuerte del Estado para garantizar derechos. Nosotros estamos garantizando el derecho a la educación con nuestro trabajo para. Miles y miles de estudiantes universitarios para que no se pierda la continuidad pedagógica, para que puedan seguir avanzando en sus carreras, para que no tengan que abandonar la universidad,、eh, para que no tengan que abandonar sus sueños, para que puedan efectivamente recibirse. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que. Este, para funcionar necesita de recursos, por eso es tan importante que el aporte、eh, solidario a las grandes fortunas se apruebe lo antes posible para pensar una reforma tributaria.、Eh, Para ir en contra de todos aquellos discursos que dicen que de las crisis se sale con ajuste fiscal, cosa que está probado durante años y años, durante crisis y crisis, que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Por eso, durante el día de hoy, estamos compartiendo videos, flyers,.、Eh, Y un montón de, de cartas y un documento conjunto con las universidades del conurbano para que el conjunto de la comunidad universitaria y el conjunto de la población argentina pueda enterarse de este, lo que nos está pasando a nosotros, que seguramente es compartido, como decía antes, este, por varios y varias trabajadoras estatales que. Están en una situación también intentando negociar paritarias, recomposición salarial y condiciones de trabajo. No quiero dejar de decir además que en este día 28 de septiembre, como Adiuns, nos sumamos a la movida en redes para decir que el aborto legal, seguro y gratuito es prioridad, es urgente y necesitamos que en este 2020 finalmente sea ley.